¡Era bien, vida. ¡Gracias! ¡Era, era, era, era. <tose> <tose> Entonces, porque, porque vamos con con voz voz, ¿sí? y el número tiene que ser así, Supersónico claro, y, y el número. y la canción. Por ejemplo, ¿qué número? El que elija otro. No, estamos hasta ¿eh? el, el no, el el el tema tema la mano. Supersónico, Juan una canción. La noche. ver En una noche de La, la música, la digo, la música de 4 de, de hoy. A ver, vamos con ver. ya no quiere nada. la música. buena esa. Ah. Hubo una que decía hoy eh, Ángel tiene demonio, allá Sí. Piezo, Pero cómo es que en el número 6 de mi, de sí sabe Gracias. la dejamos el día de Vida loca ¿Te hicimos alguno sí, te, te memoria de esa memoria de <risa> la plaza sesamos parece después de cualquiera puede cantar hicimos de cualquiera puede cantar tamayo podemos hacer tamayo no. de no hacer que, que cualquiera puede cantar y puede tocar porque si lo hacemos nosotros. Si lo hacemos nosotros. <risa> que lo que hemos hecho? Ya necesitamos refuerzos muchas canciones. y está bueno refrescarme con unos alosona. Así que disfrútenla, ¿eh? Gracias. Gracias.